Gabón Pepe Sónicoa Gabón Ane Sónicoa Gabón Luis Sónicoa Madeja número 35 Que como podéis imaginar Va después De, de la madeja 34 <risa> <risa> Y ya Ane <anesónicoa> Pensaba nos... <risa> que alguien iba a decir <risa> <risa> <risa> Por el culo teola <risa> Estamos madurando Ane <anesónicoa. risa> Estamos ya en la cuarta temporada y cosas que no nos podemos permitir No <risa> <risa> ¿Y de dónde venimos, Peña? ¿De dónde venimos? De los Afropeats, <risa> London, Nigeria Sí, vayan más de hacker, ¿no? Qué pasada estás? Sí, sí, sí eh, Hemos recibido mmm, muchas mensajitas de enhorabuena, de que os ha encantado Que os ha encantado, bueno, descubrir, ¿no? Artistas, eh, que es un poco lo que nos ha resonado a nosotras también Sí. que lo que decías tú antes explicabas muy bien, Pepe. Es que hay veces que mmm, difundimos la madeja y sabemos que la escucháis porque ahí están los números, pero es que hay veces como pasó la otra vez que era impresionante la cantidad de mensajes de amor que era eh wow, mostrar mm. lo que es lo que se puede llegar a generar, ¿no? Con música y también nos ha pasado a nosotras que a veces elegimos artistas que nos encantan pero que ya están en nuestra órbita conocidas, claro pues yo que sé habíamos empezado la temporada con el columpio asesino ¿no? Y, y bueno pues conocer más en profundidad a Chris fue una pasada pero no nos mueve en la dimensión que nos puede mover cuando de repente decimos Queremos afrobits No sabíamos ni siquiera que venían de Nigeria Y <risa> nos ponemos ahí Nigeria. Nigeria En esas estamos en el vacío de la incertidumbre, Peña <risa> En las nuevas asignaturas del máster de madejasónico <risa> <risa> Y en esas vamos a seguir Porque nos planteamos esta madeja Sobre artistas palestinas Y también era terreno poco conocido Sí, total Total Y nos ha abierto un mundo de hecho venimos con sorpresas también en este programa mm. y, y me quedo con esto no que, que hemos reflexionado antes entre las tres de que en estas madejas que nos proponemos como artistas más desconocidas y empezamos a A, a indagar y a ponerle nombre, cara, lugar, música Como que a nosotras también nos nos mueve y aprendemos un montón Y creo que se transmite eso Sí, y desde ahí también, pues en este contexto no Está está sucediendo un genocidio ahora mismo en, en Gaza Pues eh, queríamos eh, dar el paso de hablar de lo impersonal, de los números no Pues como se habla de números de personas muertas en el Mediterráneo Sin contar la historia de esas personas, ¿no? Pues en esto que, de, que dices, eh, Anne Sónicoa, pues poner nombre, poner cara, contar las historias, escuchar la música, ¿no? Que al final es como se, se quiere, se ama, se valora a, a las otras personas, ¿no? Por lo que okay. compartimos y otras culturas, ¿no? Pues cuando probamos la comida, cuando escuchamos la música, cuando conocemos personas que nos cuentan sus historias, bueno, pues este seguir hablando de Gaza un poco desde desde ahí, ¿no? Obviamente mm. lo político está, pero también desde, desde ahí. Sí. sí, leía eh, una frase que decía 2023, el año que scrolleamos el genocidio. Y me pareció aterrador, porque efectivamente me vi a mí mismo scrolleando, que es este verbo, para hacer el gesto de los dedos, ¿no?, de pasar la pantalla, y poder detenerse y poder conocer a las personas, a las personas que crean arte, a las músicas, etcétera, para conocer un poco más este pueblo que está siendo aniquilado. Pues bueno, es romper la inercia, ¿no? Mm. Total, pues aquí va nuestro homenaje, nuestra manera de hacer desde Madeja Sónica. Así que, ¿empezamos? Empezamos. Empezamos. La Roguita Masaspi y Ratian... madeja sonico -a. existencia es resistencia La identidad viene con la independencia Y esta es música independiente Nadie me dice que hacer, como vestirme, nada de eso El hip hop no le pertenece a nadie que no sea la gente He visto la vida desde ambos lados, soy como el Kofi, si me pones o me quitas reservo mis orígenes palestinos. The category is Sadia Mansur we are uh, facing the the end of of the destruction of the Palestinian people by the Israeli forces we are in a situation today that uh, not only the political and the economical infrastructure was destroyed Israel is destroying the neurological system of this society y <todos> Hace 11 semanas se está viviendo la mayor masacre en Gaza por parte de Israel con más de 20.900 personas muertas a día de hoy. Desde Madeja Sónico llevábamos varias semanas pensando pues pues cómo com qué hacer, ¿no? También con estas sí. emociones que que nos hace sentir este genocidio y bueno, pues a través de este pequeño espacio que tenemos, pues queríamos acercar ...las voces del pueblo palestino... ...y pues sobre todo nuestra manera de hacerlo es a través de, de su arte... ...y de la música sí. que se crea en tierras palestinas. Sí. Hoy además tenemos la suerte de, de dar voz... ...a una invitada del movimiento pro-palestina BDS... ...boicot, inversión y sanciones... ...para incrementar la presión económica y política sobre Israel... Eh, ...bueno, en un ratito estaremos con ella... ...va a ser un programa cargadito... ...tenemos mm. muchas voces... ...muchas recomendaciones... ...el contestador... <risa> ...ya nos imaginábamos... Que... ...en el último momento, pero, eh... ...eso, eh... Es. <risa> es, que, ...es que claro, nos hacéis muchas recomendaciones... ...cuando ya tenemos el programa medio hecho... ...y entonces ahora tenemos a Luis Sónicoa... ...ahí intentando ver cómo hilar... ...algunas de las artistas que nos habéis dicho... ...con lo que ya habíamos teníamos en mente... ...pero bueno... ...de una manera u otra... Vamos a mencionarlas sí, a todas. Sí, Os vamos a nombrar, os vamos a dar voz, que <risa> es lo que queréis. <risa> bueno, pues nos, nos adentramos de lleno ya, ¿no? Eh, nos vamos a adentrar en la protagonista de la madeja de hoy. Nos adentramos en lo que hay detrás de Sadia Mansur. La dama del hip hop árabe la llaman Y se llama a sí misma y se llama a La sí he misma. visto yo decir ¿Ah, sí? Soy la dama del ah, hip hop vale. digo toma ya <risa> Nace en Inglaterra Sus padres son originarios de Haifa y Nazaret Sus grasos exiliados de la ocupación La vieron crecer como artista Desde los 5 años Cuando empezó a aparecer en programas de radio y televisión Hasta convertirse en una de las Mujeres árabes más influyentes En Gran Bretaña Esto, lo, claro, los más influyentes, pues ya claro. nos empezamos a imaginar, ¿no? Pues esto viene de una revista, en este caso, el Arabian Business, que en 2013, al hablar de las 100 mujeres con más poder en la región, pues bueno, entre princesas y lideresas económicas, sí. ahí no, estaba Sadia Mansur entre ellas. Empezó a rapear en 2003 en Ámsterdam, donde había sido invitada a formar parte de los coros del rapero sirio Slam Jawad y del colectivo de hip-hop árabe. En 2007 empezó a colaborar con otro rapero, Mahmoud eh, jerry y en 2008 realizó sus primeras actuaciones en Cisjordania, donde actuó con el grupo de rap palestino Damme. ...que luego hablaremos de ellos también. Pues claramente aquí es de estas cosas que nos ha dejado fácil, Sadia, de con quién hilar. Pues mm, bueno, Dam tenía que aparecer sí o sí en, en esta madeja. Bueno, pues estas colaboraciones uh -huh. eh, ya con, con artistas incluso, digamos, que viven en Palestina... ...y esa primera gira por territorios palestinos le llevaron a descubrir la complejidad... ...de una política y de una sociedad... ...de la que ella pues cada vez más... ...se va sintiendo más parte. Sí, total. Eh, en 2009 Sadia realiza una gira por Países Bajos también... ...abre el festival... ...Anual Black August Benefit... ...para presos políticos... ...protagoniza el Arab World First... ...y en este continuo reconocimiento... Mm. ...a nivel internacional... ...de cómo su figura va ganando poder... Eh, ...en el mundo de la música urbana... ...pues... Jack Dee, líder del grupo Public Enemy, pues la incluyó dentro de su portal simovement.com que está dedicado precisamente sí. eso a mujeres raperas. Y así un poco como para terminar en este, bueno, terminar, que seguiremos, ¿no? Pero así como momentos importantes, eh hizo otra colaboración con el rapero anglo angloiraki Loki, que acompañaron Sadia y Loki al escritor Norman Finkelstein en una gira por los Estados Unidos llamada Free Palestine Tour con motivo de lanzamiento del libro de este, que era This Time We Went Too Far, sobre la invasión israelí de la Franja de Gaza en 2018. En 2008, perdón. Hmm. Y bueno, hay un docu muy cortito en YouTube, como de 10 minutos, minutos, que le hacen entrevista a Loki y a Sadia, que a mí me ha gustado mucho. También os lo recomiendo. Hmm. ¿Sí? En una entrevista dia afirma que en su infancia adolescencia ella se sentía como más british y que cuando empezó en el mundo de la música ya a través de la música empezó a brotar su identidad palestina sí de hecho su pensamiento su pensamiento crítico ella dice que bueno que cree que viene de haber crecido en gran bretaña y como ella afirma ese es parte del viaje de una palestina en la diáspora podría haber rapeado en inglés pero le salía a rapear en árabe y quería reclamar esa voz, ¿no? Esa identidad, su identidad palestina. Un ejemplo de esa identidad pues es el kufí, lo solíamos decir la kufilla, sí. pero bueno, vemos que Sadia, el kufí, el kufí lo pues rapea lo, como kufi, pues kufi árabe, sí, que llevan conciertos y bueno, pues va a ser el tema que os vamos a poner. Sí. El kufí es árabe. <ríe> sí, de hecho, esta canción surge como respuesta a la apropiación cultural de la que fue testigo cuando encontró en un comercio estadounidense un coffee con los colores de la bandera de Israel, estrella David incluida. Pues esto es un temorrio, que hablábamos antes, porque bueno pasa también con pueblos originarios de Guatemala, de, de Chiapas, que los tramados que hacen en sus prendas pues a veces son... ...usados en otras prendas de ropa y eso pues genera eh, mucho rechazo, controversia por parte de los pueblos originarios como ese modelo de apropiación empresarial y, y cultural. Y leí en Twitter que decía una activista gitana que estará pensando el pueblo palestino al ver a tanta gente llevar las kufillas y kufi. Y le contestó un colectivo de jóvenes palestinos diciendo que pues sentiría mucho orgullo y mucho apoyo y calor del internacionalismo que lleva esas cufillas. Porque nada tiene que ver el, el llevar la cufilla... Eh, claro, como algo reivindicativo no es lo mismo ¿no? a nivel es. empresarial de, de, de hacer negocio con, con el cofí. Total. Así uh -huh. que bueno. Hablando de la canción que os vamos a poner, que ella sigue hablando de ese cufí, vamos a ver beats cargados de música tradicional árabe y la estructura clásica del rap de barrio que se hace en Nueva York. Sí, esa poderosa voz que suena a la vieja escuela de Oriente, temazos que escuchaba ella de chiqui con sus gurasos. Es la que logra crear la atmósfera sonora de su tierra lejana y bueno, pues si vemos el videoclip aparecen imágenes pues unas desgarradoras de civiles sufriendo Y en su repertorio, muchas de sus canciones pues han sido catalogadas como hostiles por su crudeza a la hora de describir la realidad y la confrontación por la ocupación y el bloqueo del gobierno de Israel. Pues como estamos hablando y estamos nombrando esta canción, la más conocida, bueno, más que la más conocida, igual la que... Sí, la que hemos podido acceder, la que se ha podido reproducir más, eh, porque no ha sido fácil encontrar eh, temas de, de Sadia. Eh, hemos eh, encontrado sencillos, remixes de la serie de Netflix, ¿no? Nos hemos abierto Tidal, sí. <risa> <risa> esperando tanto que nos hablaban, que a lo mejor ahí vamos a encontrar más, pues, pues no. No, pero ni en Bandcamp, ni en Deezer, o sea, bueno, que no hemos encontrado. En YouTube, sobre todo, también muchos vídeos y docus, y, y sencillos eh, y colaboraciones. Entonces, bueno, de este Kofi Arabi queremos eh, unos verchos sónicos porque nos parecen, bueno, que le dan bastante punch y bastante identidad a esta madeja. Sí. Soy Sadia de los árabes. Mi lengua está afilada. Mi terremoto mueve fuerte. Mis palabras son de guerra. Apunta. Soy Sadia Mansur y el pañuelo típico es mi identidad. Desde el día que nací, el pueblo es mi responsabilidad. Así es como yo me crié entre Oriente y Occidente, entre dos idiomas, entre tacaños y entre pobres. He visto la vida de ambos lados, soy como el Kofi. Si me pones o me quitas, reservo mis orígenes palestinos. Shadia Mansur, Kofi Arabí. اشهد يا منصور ولحط هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشر بين اتين بين, بين بخيل بين قاير شفت الحياه من الشقتين انا مثل الكوفي كيف لبستوني وين مشلحتوني بدل نعار وصولي فلسطينيه من هيك لبسنا ya arabiyya biddal I spit on the pavement, it's basic, y'all know I bang for my flag, my ladana ain't no Kofia ain't no scarf, it's a part of the movement The symbolism is resistance No coincidence that you can see the RBG in it Que the bandera Ain't it beautiful? I say it in Spanish It's solidarity, the feelings is mutual meanwhile Wahad, that's M1 in Arabic I'm pro-Falistini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, and Haifa or Ramallah But I'm still just Mutulu or Luballa So when I rep with Shaja We rhyme with our middle fingers up To the Zionists, cause we don't give a fuck It's just So tie that thing around your head and ride Wave, Wave it, it in, in the air, air let me know what side you want Yeah The Kofi is Arab Yeah It's M1 In solidarity, feel me, Shaja From the ghetto to Gaza I keep it RBG up Yeah Playing For my flag Deja Sonikoa Postontzia 612 28 67 38 Ain 612 28 67 38 Suben música enchu na ditugu Oh yes Ma deja Sonikoa a Todas Euno familia Sonikoa quiero hacer dos aportaciones en apoyo ...al pueblo palestino, palestinas Katú... Eh, ...con dos músicas... ...una de una mujer cantante, artista, instrumentista... ...toca en el la UZ... ...ella es nacida en Naka, Israel... ...pero de procedencia palestina, su familia eh, palestina... ...y ella trabaja por los derechos de su pueblo... ...y se centra en el, en el trabajo de la música tradicional... Palestina, pero con innovaciones. Eh, es muy interesante, se llama Camilla Lubran y os paso la referencia y esta música de esta gran artista. Y también quería recordar al niño Abdelrahman Al Santi, el rapero que hace poco del que hace poco conocimos un vídeo en el que denunciaba Y la, la el genocidio que se está produciendo contra su pueblo eh, como el vídeo creo que ya lo conocemos casi todo el mundo os mando un pequeño vídeo en youtube que encontrar en youtube que él se presenta y nos cuenta pues por qué eh, porque canta y qué quiere que ...cuáles su, su, sus expectativas de futuro como artista... ...y cómo ve también en esta parte ¿no? de ser artista... Eh, ...transmitir pues un mensaje muy grande en este caso... pues la, ...lo que está sufriendo su pueblo palestino... ...pero va más allá también y habla de, de más cosas... ...de la paz y de muchas cosas que nos competen... ¿eh? ...nos eh, tocan a todos y todas... Urdé Berrión y Palestina Skatú. Bueno, pues te cuento lo que me parece, lo que es un poco la visión mmm, de mucha gente eh, en el mundo, Uh, racializada o que lleva mucho tiempo en este uh, en esta lucha ¿no? ...antiimperialista, anticolonial etcétera y entonces palestina realmente es como el símbolo de la resistencia anticolonial no y antiimperialista y, y, y es eso lo que representa muchísima gente alrededor en el mundo y me parece absolutamente horrible ...una atrocidad lo que está pasando y yo he estado siguiendo esto de cerca porque estoy en el digamos el movimiento BDS de la ciudad pequeña donde vivo que se llama palestinica palestinesca grupana como grupo palestino y ahí estamos y hemos sido a casi todas las manifestaciones uh, en Boros en mi ciudad y, y no es fácil porque en Suecia la gente en general opina muy poco de política pero ha sido absolutamente indignante y estrondoso La, la reacción tan dispar entre entre la guerra de, uh, de ucrania con rusia ucrania y lo que está pasando ahora desde 7 de octubre eh, con el, este mm, eh, continuado eh, genocidio eh, del pueblo del pueblo palestinoprendí a... Hace años una amiga me descubrió al grupo de música Damm y unos años después les escuché en directo en Taibe, en Palestina. Gente que canta sobre la vida cotidiana con sus dolores y esperanzas. Hoy, cuando Israel está cometiendo este terrible genocidio de todo un pueblo, del pueblo palestino, las voces de dam son más necesarias que nunca. Un abrazo a Madeja Sónico A y salud. Sometimes I, like Sometimes I feel like I'm living in hell But what is hell? Who knows and who has the answers? Who knows? My soul, my baby, my baby, my baby. So Querida Nesónicoa, me he quedado un poco loquis después de escuchar este contestador Sónicoa, bonitas con divisas, mm -hmm. ha venido cargadito de propuestas. Sabíamos que para este contestador iba a haber ganas de expresarse y compartir... Así que gracias por no, por hacernos sentir que no estamos solas aquí hablando al infinito. Es que ricasco, Comunidad Sónico. Sabemos que esta vez hemos sido un poquito más insistentes. Eh, y bueno, es que muchas de las recomendaciones que nos habéis hecho Van a nutrir este programa Vamos a intentar ponerlas todas Porque sois más en que nosotras Y nos han llegado a media hora de estar aquí Pero bueno, lo vamos a, a conseguir Algunas de las que proponíais ya las teníamos contempladas ah, Que ya habíamos es, hecho esta investigación eh, Tenemos un equipo de redacción <risa> potente Mañana, y es que ricasco Estamos encantadas de escucharos Pues bueno, por primera vez, Fernando Sónico nos ha mandado un, un audio al contestador uh -huh. y bueno, vamos a empezar eh, a hilar la madeja con su recomendación con un grupo que se le ha llamado, dentro de las bandas de resistencia palestina, La Quinta Esencia. Posiblemente la banda de rap más importante de Palestina y entre las más paderosas de las bandas árabes. Hablamos de... ...Damn... Oh, yeah. ...Damn es una banda con casi 25 años de trayectoria... Oh, ...que ha hecho del hip hop combatido combativo perdón su vehículo de expresión. La ocupación israelí, las injusticias sociales... ...reflexiones en torno a la violencia... ...o las consecuencias del tráfico de drogas... ...en las ciudades en las que han crecido. Es una banda que habla de Palestina, sí... ...pero sobre todo a ellos hay veces que les gusta decir que es una banda de barrio, del barrio de Lida, donde crecieron buena parte de las integrantes de este grupo. En Dam encontramos un contenido político cada vez más afilado y no por ello su estilo se convierte en algo cada vez más difícil de escuchar. Como dice uno de sus integrantes, "You can dance to the drums of revolution". Su repertorio es eh, una historiografía que está muy encantado, de las condiciones de vida del pueblo palestino. Su música es música militante, siempre dispuestos a unirse a iniciativas de apoyo desde la solidaridad internacionalista. Y cuando decimos que sus álbumes reflejan la historia social del pueblo palestino, no nos referimos solo a las consecuencias de vivir en una tierra ocupada con el ejército de la potencia colonialista, Controlando sus calles, que también, ¿no? Claro, eh, acercarnos a Adam es acercarnos a la cotidianidad, a la complejidad, a la multitud de temas que andan sobrevolando para, quizá también así, descolonizar nuestras propias mentes que solo concebimos una manera de vivir como pueblo ocupado. Eh, la diversidad de temas y de retos a los que se enfrenta la sociedad palestina se refleja en los sí. temas que aborda el grupo DAM. Sí, de hecho, en sus canciones se retrata el machismo de sociedades que infravaloran el trabajo de las mujeres o señala a las sociedades occidentales en su tráfico de mujeres eh, procedentes de países árabes. Hay canciones, por ejemplo, que llevan por título Mamá, me he enamorado de una judía. Sí. Uh -huh. Hay eh, canciones que señalan el horror, por ejemplo, de los crímenes de honor, que son pues bueno asesinatos de mujeres en nombre del honor de la familia, muchas veces son perpetrados por familiares cercanos, y bueno, pues generalmente suelen ser porque hay sospecha de una infidelidad, o porque la mujer se negó a casarse con el esposo que había seleccionado su familia, en Damp. Eh, también se habla mucho de esa autocrítica dentro vale. de sus propias sociedades. Uh -huh. De hecho, vamos a escuchar una canción sobre la presión social en torno al matrimonio, en la que se preguntan una y otra vez, ¿cuándo te vas a casar? Es una canción que viene ya con su último disco, uh -huh. cuando ya se incorporó pues la, la última, y veréis, a, a, pues bueno a una nueva vocalista dentro del grupo. Vamos con dam, emta, nausyazak, yamba. Muy bien pronunciado. Hola Leo. Hola everywhere vietnam channel flip rap qulni ala iphone siri zabti arees qullo la ibn al halal yistanna lanno al alam ab yistannani bala ashriki ba'd ma laqi hali haliyan faht busa dir le banam le ba fi ana basah ti minuz mi jdi hasab banki fi children under the age of 20 and they want to talk about a ceasefire see I don't really believe there really would ever be a ceasefire because how can you really have a ceasefire with a whole nation that is deprived of their basic human rights and their basic needs Y tercera parada ne sonicoa, pues entramos en capítulo Collaborations y con el verso que se nos va a quedar muy pegadizo. Todos los callados. Todos. Todos los sometidos. Todos. Todos los invisibles. Todos. Hablamos del tema Racker, somos sur de Anati Yuse y Sadia Mansur, del álbum Vengo de Anita Yuse. Vamos a conocer un poco más a esta artistaza. Hija de exiliados chilenos durante la di dictadura militar de Pinochet, Ana Tijoux, Anita, que vive entre Francia y Chile, es una de las mujeres referentes del rap conciencia latinoamericano. Sí, que se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres que comienzan a abrirse paso en el mundo del, del rap. Ella no empezó en la música en solitario. En el año 1997 forma parte de la banda Maquisa, Y tras varios álbumes y vivencias con la bandas en 2007 cuando ya publica Caos, su primer disco en solitario. Un trabajo que quizás tiene un fondo más pop. De hecho, en esa época también eh, graba bueno, colabora con Julieta Venegas en, en el álbum de Julieta de Limón y, y hay que esperar hasta el 2014 uh -huh. cuando llega El Bombazo de Anita Tijúz. No estaba relleno de afrobeats, sino de <risa> chilean beats. <risa> Ese álbum, vengo. Mm -hmm. 2014. Un, un álbum, como dice Pepe Sónica, con bien de beats chilenos y texturas electrónicas que van dejando un protagonismo a un sonido instrumental con un sabor y un sonido más latinoamericano tiene un reconocimiento internacional impresionante. Vamos a hacer un poco de listado de los premios que tienen su haber, ha sido nominada en varias ocasiones en los MTV Music Awards Latinos y en los Grammys Latinos. En 2014 consiguió un premio Grammy Latino con Universos Paralelos uh -huh. junto a Jorge Dresler en la categoría Canción del Año y en el mismo año fue nominada con Vengo en la categoría a Mejor Canción Urbana. Un año después, por ese mismo álbum, Vengo, en, en Chile, en su tierra, eh, le otorgan cuatro galardones de los premios Pulsar, que son los premios de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, y, y bueno, pues le dan eh, mejor álbum, eh, mejor canción urbana, bueno, eso, razón arrasó, arrasó. arrasó. Y bueno, también ha sido muy comentado que este mm -hmm. mismo año en una de esa, de esos rankings que hace la revista Billboard Sacó, pues creo que fue allá por julio, un listado de los mejores artistas eh, que hacían rap Eso, en castellano rap, rap en castellano Y nuestra querida artista Sónicoa, Ana Tijus, la tercera en la lista Primera mujer Primera mujer porque teníamos en primer lugar a Residente y en segundo a bico Esto nos puede llevar a hablar, bueno, eh, eh, han aparecido dos artistas que su presencia en redes eh, impidiendo que el genocidio que está sucediendo en Palestina caiga en el olvido, pues mm. ha sido muy notable. Sí, están muy presentes. Eh, desde el inicio, eh, tan, en todas las redes que, que ella gestiona, continuamente, no dejéis de hablar de Gaza, el arte que no incomoda no es arte, es propaganda, estábamos repasando ahora y bueno, es, es un continuo, podemos imaginar que... Eh, pues teniendo a Sadia tan cerca en el corazón sí. pues es, eh, tiene que ser especialmente doloroso y el caso de residentes que pues hace pocos días publicó un vídeo pidiendo a todos los artistas con poder que dejen de alinearse con el silencio y que denuncien el genocidio que está sucediendo en Palestina. <risa> que hagan frente a las consecuencias y cancelaciones de las élites económicas que tengan que venir. Ya me tengo que escuchar ese videosito que pasaste. Sí, luego bueno porque yo no sabía pero con él cuenta que, que él fue víctima de la propaganda gringa, como él dice y que de ahí vino el incluir va a explotar, va a estallar como palestino que dice que ya lleva años sin cantar ese verso en sus directos que uh -huh. se arrepiente mucho De, bueno de proyectar una imagen pues bueno totalmente innecesaria y bueno ahora deja claro de hecho a um, residente no tiene el nuevo disco preparado y no sí, lo que hacido que no lo va a sacar que ahora el... no tiene el cuerpo para uh -huh. andar de promociones Eso es una acción también total sí. Bueno, regresando a Natiyu, cuando recibió este reconocimiento tuvo unas frases muy bonitas Bien potentes Por mí y por todas mis compañeras Por cada mujer rimadora Por cada mujer arriba de la tarima Por tantas colegas que me levantaron y me formaron Y siguen formando Por cada hermana de nuevas generaciones que me inspiran Quien no entiende de comunidad, no entiende esta cultura Wow pues bueno Ese álbum con el que pegó el pelotazo, vengo. Tiene una canción, Somos Sur, uh -huh. que une a estas dos artistas, a Nattyu y Sadia Mansu. Estamos escuchando de fondo un remix de esa canción, de hecho. Un poderoso himno que celebra la unidad en la diversidad, la resistencia y la fuerza de las comunidades oprimidas. Totalmente. Estamos hablando del año 2014. Bendito de uno. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y de hecho hemos rescatado una pregunta que le hicieron en una radio de la Universidad Chilena, Ana. Eh, y... Anita expresaba que ella dudaba del poder transformador de la lucha pacífica. Y las compas de Pícara le lanzaron la pregunta unos meses después. ¿La paz es a menudo un instrumento de control cargado de violencia latente? En palabras de Ana, la pregunta es de qué tipo de paz estamos hablando. ¿La paz como iconografía publicitaria? ¿La paz que crea guerra en nombre de ella? ¿La Existe una paz tremendamente violenta y, en este caso, me alineo totalmente con las palabras de Sadia. Y como no queremos ser nosotras las que rescaten algunos fragmentos de las palabras de Ana y de Sadia, vamos a darle al virtualarismo sónico y, sobre todo, a la traducción de los versos de Sadia. La música es la lengua materna del mundo. Ella apoya nuestra existencia, ella protege nuestras raíces. Ella nos une desde la gran Siria, África hasta América Latina. Aquí estoy con Anita Tiyu, aquí estoy con los que sufren y no con los que te vendieron. Aquí estoy con la resistencia cultural, desde, desde el comienzo el... Hasta, hasta la, la victoria, victoria siempre. siempre. Pues os vamos a poner el tema Racker Somos Sur de Anita Tiyu con sadia Mansur. tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos Para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caigo lo gritamos Logritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza Tu yemía, levantarnos para decir ya vas. Dina se sugar, un barro un castor con la pisa patare provocar un sosente remotu en espixato. 국민因 disappointment! contexto. Y seguimos hilando madeja Esta vez Una madeja que está siendo hilada Con un maravilloso hilo De kufilla mm. No podemos ni queren, ni queremos Desligarnos del horror Que está viviendo el territorio De nuestra artista estambre Un genocidio en el que Todas las cifras son escalofriantes mm. Y entre ellas pues bueno Vamos a hablar ahora de, de ese genocidio perpetrado Sobre los niños y niñas de Palestina En el momento en el que grabamos este programa son más de 8.000 los niños y niñas asesinadas. Son datos que son difíciles de manejar. Mm. Eh, se dice que no existen antecedentes de una masacre de este nivel y seguramente el dato eh, se habrá quedado desactualizado cuando nos escuchéis. Mm. A principios de noviembre un grupo de niñas y niños organizó una conferencia de prensa frente al hospital Alsifa de Gaza. Queremos vivir, queremos paz, queremos juicio para los asesinos de niños, queremos vivir como viven los demás niños. Les vamos a escuchar en un audio. Desde el 7 de octubre, enfrentamos la exterminación, la matrimonio, la bomba que cae sobre nuestras heads. Todo esto es del mundo. Ellos llaman al mundo que mataron a las partes, pero ellos kill the people of Gaza, their dreams and their future. Kids of Gaza run out of death once and once. We come to Al-Shifa hospital to keep us from bombing. We suddenly run out of death more after bombing the hospital. The occupation is starving us. We don't find water, food, and, and we drink from the unusable water. We come now to shout. And invite you to protect us. We want to live. We want peace. We want to judge the killers we, of, of children. We want medicine, food, and education. And we want to live as the other children live. Regresando al plano musical, en esta maneja llena de sonidos urbanos desde Palestina, queremos sumar, sumar la voz y las creaciones de un joven, de un niño rapero de 15 años. Hablamos del maravilloso MC Abdul. Y seguramente muchas de vosotras ya la habréis visto, seguramente estos últimos días, ya que uno de sus vídeos, aunque fue grabado ya hace tiempo... <risa> Pues ha vuelto a hacer viral, es un vídeo de... Del 2021, sí. de hecho seguramente eso os habrá llegado por alguna red social, pero se grabó eso en 2021 en un plano secuencia en el que MC Abdul camina entre escombros rapeando sobre la base de la canción de Eminem, Clean Out My Closet. Todavía no tiene álbum, Su... el nombre detrás de ese nombre artístico es Abdelrahman Al Shanti, Y lo que sí hemos encontrado son varios sencillos. Algunos de ellos, de hecho, pues recién saliditos del estudio, en septiembre, octubre y noviembre, ha sacado nuevas canciones. Hace pocos meses, mes se refugió en Estados Unidos y desde allí comparte sus emociones ante la masacre y crea nuevas canciones para que el genocidio televisado no caiga en el olvido. Podemos seguir sus impresiones a través de sus redes por ejemplo hace poco decía en su Instagram ahora mismo mi familia en Gaza vive una pesadilla no puedo evitar sentirme culpable aquí y no poder abrazar y proteger a mis hermanos por loco que parezca me gustaría volver a casa en Gaza para estar con ellos, pero no puedo mi amigo fue asesinado ayer jugábamos al baloncesto juntos él solo era un niño, como yo no puedo dormir, por favor rezad por Palestina Él usa su música para hacer esto eh, que varias artistas están diciendo. No dejemos de hablar de Palestina. Así que, pues también desde aquí eso sí. intentamos. Recogemos su testigo, vamos a extender su mensaje. Vamos a escuchar sus versos en una de sus últimas canciones, donde tomando la base de una canción que sonará, base de los Fujis... Sí. Pues suelta toda esa furia, esa rabia con la que sintonizamos y, y compartimos. Totalmente. They the water off, so God let it rain sometime. MC Abdul, let it rain. under siege A place where you can't leave Smokes in the air so it makes it hard to breathe I need my family, protect them from the disease I went to chase my dreams hoping that they rescue me Made it out the maze, God's been blessing me First time in LA, got guys next to me It's in my heart, it's in my veins I've been smiling at the pain The bombs lit up the night sky and turned them into the days Hard to come up with the right rhymes I don't know what to say I start to cry when I write mine It happens every day A lot of death in my lifetime All I do is pray, this is my story for From the sideline This life is not a game I want to call my mama I hope you charge the phone Hope my brother's not alone Hope that one day they'll be grown This is genocide But this time it is televised Don't believe all that you see Cause they be telling lies I call my blessings Not the problems From the bottom Where the robbers acting violent Killing toddlers Bombing us with helicopters They see me on that TV And they calling me the monster That only makes me strong against the world So I do it for the world. It's me against the world. So I do it for the world. I was in the studio, chopping up samples Electricity's off, we sleep with the candles Sleep with our sandals, and leave the door open because when bombs drop, there's no time to grab the handles Write our names on our hands, just to identify When somebody's face is off, and makes them hard to recognize Been through so many pours, I forgot to mention I can calculate the distance of the airplane engine You think you're from the trenches? Not easy the trenches Cause close the eyes and cover the ears, they block these senses This war is senseless, they treat us like animals I'm never understand why they built the fences I just want my dream of peace to come true Refugee in my land, nowhere to run to I keep the hope when there was no sunshine They cut the water off, so God let it rain some It's me against the world It's I do it for the world It's me against the world I do it for the world eh habib eshtaqt <katakos> lak o ent eshtaqt lak enta baba o mama o omar o ibrahim o La 80+7 irratiak 10 urte bete ditu. Askos gehiago betetzeko sartu 80+7irratia.info webunean eta izan zaitez irrategir. La 80+7 irratia ametse egiten duen irratiz. Vamos cerrando Madeja, Anesonica. Sí, y hoy tenemos con nosotras a a Sheila que ha venido <risas> al estudio la Lerogita Masashi. Ah, oh, para Taldeón. Ana Taldeón, de Angietorriala 87, retirada. Y bueno, como os decíamos antes, ¿no? Pues vamos a hacer esta última parada que que Sheila Sonica nos ha traído propuesta musical y también vamos a dar espacio, ¿no? al, al movimiento BDS y que nos, bueno, nos expliques y quizás esa reivindicación es más desde lo cultural, ¿no?, como podemos hacer boicot. Pues vamos a entrarle con BDS, Saila. Eh, a ver, para gente que quizá es la primera vez que escucha estas siglas. Hmm. Es decir, ¿qué se puede hacer en esta situación en la que cuesta ver grietas, cuesta ver rayitos de esperanza? Sí que podemos hacer un ejercicio crítico de posicionamiento y la campaña BDS es un ejemplo de eso. Eso es. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a Madeja Sónicoa y a ser Saila Sónicoa por un día con, con vosotras. Eh, y sí, también encantadas desde BDS de participar aquí porque casi siempre nos llaman... Eh, evidentemente pues para hablar de, de los posicionamientos políticos y lo que está ocurriendo en palestina pero asociar el movimiento de la resistencia palestina a la cultura también me parece súper importante porque un lema del pueblo palestino es existir es resistir entonces el, el simple hecho de reivindicar el pueblo palestino desde pues no solamente de sus posicionamientos políticos pero también desde la cultura de es una forma de, de bueno de poner eh, el debate en, en lo importante ¿no? que es que es palestina es un pueblo digno que, que hay que reivindicar que hay que luchar por su, por su emancipación ¿no? entonces bueno pues dicho esto eh, pues qué es el bds pues bueno las siglas de bds son boicot, desinversiones y sanciones contra el estado de israel porque es sí. verdad que, que bueno que hay mucha gente que, que no que no lo conoce y es una herramienta política que nace de la sociedad civil palestina en el 2005 y a la que se suman unas 170 organizaciones eh, sociales, ONG's, eh, movimientos políticos, culturales, etcétera, un poco, bueno, eh, tomando como referencia el bueno, el movimiento contra la apartheid sudafricano, porque también hubo expresiones de de boicot cultural y académico, ¿vale? Entonces, Esta dinámica de BDS, ¿qué propone o qué, qué propuestas plantea? Pues bueno, pues intentar interpelar desde una postura internacionalista eh, pues a, bueno a, a todos los países del mundo para que no normalicen y no legitimen las relaciones económicas, políticas, comerciales, culturales del Estado de Israel. O sea, no se normalice que el Estado de Israel es un agente político eh, económico más de, del mono bueno, ¿no? de, a nivel geo a nivel internacional y por lo tanto todas esas expresiones culturales académicas económicas comerciales pues tienen que, que ser boicoteadas y, uh -huh. y tienen que ser denunciadas ¿no? eh, porque es un estado que se, que se construye desde la ocupación Y no desde la asimilación del pueblo palestino, sino desde su sustitución. O sea, busca, como estamos viendo lo, con lo que está ocurriendo en Gaza, busca hacer desaparecer al pueblo palestino, sustituirlo o bien desplazarlo ¿no? ah, fuera de fuera del territorio palestino. Entonces, esta dinámica BDS eh, persigue eso, la no normalización del Estado sionista de Israel exige el fin de la ocupación y la colonización que se reconozca los derechos fundamentales del pueblo palestino y que se reivindique el derecho al retorno ¿no? eh, de las personas palestinas que están en la diáspora que son más de 8 millones de, de personas eh, millones? desplazadas eh, ah. y obligadas al por eso eh, uno de los símbolos más representativos de, de bueno de la resistencia y de la eh, bueno el pueblo palestino es la llave no porque en la diáspora busca el retorno y volverá a las casas que, que les fueron arrebatadas con, con la ocupación del Estado de Israel. Bueno, muchas de las artistas que hoy hemos conocido eh, viven en la sí, diáspora, diáspora o incluso pues han ido a la diáspora en los mm, hace pocos meses. Sí, sí, sí, sí. Eso es. Entonces, claro, para nosotras el BDS es una práctica internacionalista de ejercicio de con el pueblo palestino. Entonces, que llama? Pues a tres cosas. A, eh, al boicot, es decir, a no consumir productos eh, bueno de origen israelí, como por ejemplo ahora estamos eh, con la campaña de boicot al Carrefour, uh -huh. porque el Carrefour, bueno, ha tenido relación, bueno, aparte que se ha visto últimamente en las redes sociales que ha apoyado explícitamente al ejército israelí. Con donaciones, ¿no? Eh, de mogollón suministros, sí. de alimentos, etcétera, y luego ha colaborado también con, con una empresa eh, israelí. Eh, también se, ha hecho boycott, se hace boicot a Puma, a Starbucks, hay algunos boicots, sí, HP, <risa> hay unos boicots que son muy estructurales porque hay una relación muy directa de esas empresas con, con el apartheid, con la colonización, y hay otros, bueno, boicots que se dicen que son más orgánicos porque tienen que ver con que hay, bueno, pues por ejemplo, con Airbnb o Booking, porque tienen eh, alquilan viviendas en territorios ocupados, por ejemplo... Eh, Bueno, está dentro de la página de BDS Movement se pueden encontrar pues un montón de, de, de empresas eh, y productos de consumo a los que se pueden hacer boicot. Es claro, verdad. dices un montón y es que verdaderamente es un montón. Sí, de hecho la ONU sacó una lista de 102 empresas que estaban en una especie de lista... No sé cómo llamarlo, una lista en la que aparecían eh, 102 empresas que estaban vinculadas directamente a la pargedia de colonización y que por lo tanto eran susceptibles de, de boicot, entre ellas estaban eh, HP, Starbucks también, Airbnb, Booking, TripAdvisor, o sea, cosas que utilizamos en el día a día y... Eh, Es verdad que también la campaña de boicot plantea que es, es, o sea, podemos sí, boicotear... Que se focalice igual eh, un poco con lo más directo, quizás. Eso es. Y, por ejemplo, a nosotras sí que estamos poniendo la atención en, en el Carrefour. como Y también, bueno, aquí tenemos el Nix Hotel, sí. que es de una hotel de la cadena Leonardo, que es una cadena de hotelera israelí. Y luego, claro, igual no afecta tanto al consumo eh, de las personas... Eh, pero sí a presionar, porque otra de las siglas es las desinversiones. Y también ahí nosotros como militantes internacionalistas también tenemos que hacer presiones a, a nuestros gobiernos e instituciones para que frenen la, la inversión en empresas israelíes. Y por ejemplo, la empresa CAF, que también es una de nuestras campañas estructurales de, de boicot, eh, está construyendo el tren un tren ligero que conecta Eh, colonias bueno ocupa eh, asentamientos ilegales en, en jerusalén y en territorios ocupados palestinos ¿no? entonces se ha hecho una campaña muy potente de bueno pues de 10 y ha habido algunos ayuntamientos que han bueno sobre todo en, en europa no en el estado español concretamente y mucho menos en el país vasco porque es la gran empresa vasca no. por excelencia donde el capital vasco pues tiene mucha influencia entonces de hecho recientemente ahora no se habría mencionar qué premio le han dado, pero le han dado un premio al presidente de, de Caf. CAF, sí, le han dado un premio pues no sé, por por su labor empresarial, uh -huh. o sea que nada o sea, más lejos que cuestionar la, la participación de CAF en, en el apartheid y en la colonización, pues está premiando ¿no? Esa, esas prácticas de, blan, bueno, de blanqueamiento uh -huh. de, de la colonización y el genocidio eh, A la vez En los últimos días se ha escuchado que en esa focalización sobre determinadas empresas ha habido mmm, bueno se, se ha hecho cierta pupa no a algunas de estas empresas es decir como algo par parece que eficaz Sí, de hecho puma ha, ha sido bueno ha, ha vestido a la, a la selección <coughs> perdón a la selección israelí eh, y, y recientemente ha retiradomona bueno, ha dicho que ya va a dejar de, de No sé cómo se dice exactamente en términos así. Vestir no se dice ¿no? No, se dice, ¿no? Pues <risa> equipa... Equipar, equipe, <risa> sí. no se dice, ¿no? Equipar. Perdón. No va a seguir equipando a, a la selección israelí. Es verdad que Puma ha dicho que esto responde a intereses comerciales y tal, pero es verdad que la campaña de boicot a Puma ha sido muy potente y, y sobre todo ahora que se ha reactivado mucho con el genocidio en Gaza, pues es cierto y, y es cierto que hay grandes éxitos en la historia de de presión, o salidas fue una de las que se les propuso para equipar a la selección y, y se retiró. Eh, mira, en relación a pues un poco teniendo en cuenta que este programa sobre música pues también hacer un poco hincapié en el boicot cultural uh -huh. se hizo una campaña de, de boicot fuerte al Primavera Sound porque durante mucho tiempo la embajada de Israelí había estaba estaba patrocinando ¿Ah, sí? No sabía, sí, sí sí sí qué fuerte sí muy fuerte sí y luego pues también se hizo mucha presión porque hubo varias bandas israelíes que bueno que además estaban bueno que eran bandas Eh, de alguna manera patrocinadas por el Estado de Israel, eh, que participaba en el Primavera Sound y también hubo bastante presión eh, política. Eh, y hubo una retirada de, del patrocinio de la Embajada israelí y fue una victoria de BDS de Cataluña también. Okay. Joder, desconocía sí, por completo. Desconocíamos ese Maravillas sí, y la gente. <risa> Es una información que, que, que eso que he adquirido muy recientemente porque es verdad que hay mucha información sobre sobre la campaña de boicot a Primasa Sound, pero la victoria esa no se ha publicitado demasiado, la no, verdad. Ya, bueno, la no. encontré en la directa así un poco por casualidad, se pero significa tanto joder. como Madeja Sonicoa. ¿eh? <risa> van a hacer críticas sobre esto, mm, uno de nuestros objetivos en 2024, difundir más. Vamos a tirar de este hilo de sí. las producciones culturales y de qué sucede, ¿no? Con las, bueno, pues cineastas, músicas, etcétera. Ahora hemos visto pues posicionamientos explícitos de apoyo al pueblo palestino de, de varias artistas, bueno, Ana Tijoux eh, por descontado, Eh, también hemos visto a Susan Sarandon sí. muy activa Y de hecho, bueno, pues parece que se ha rescindido algún contrato No sé si era de su... Bueno, un, no se llama manager Bueno, el que le lleva los contratos representante. Representante. representante muy bien Entre todas vamos consiguiéndolo <risa> eh, A John Cusa, que también le sigo Bueno, pero así como, pues eso A quienes he podido llegar Y al, al mismo tiempo También hay artistas con posicionamientos activos eh, totalmente de apoyo a la masacre sionista, y desde ese extremo hasta el no digo nada, pero no tengo ningún problema en actuar en territorios ocupados, pues hay una amplia gama de posiciones, ¿no? ¿Qué se propone desde la campaña BDS eh, con, con este tema cultural de artistas que mm, legitiman eh, la ocupación y el bloqueo? Bueno, pues súper boicot, <risa> <perdón, risa> canceladísimos, eh, por supuesto. Sí, la campaña de boicot cultural, claro, el Estado sionista de Israel tiene unas estructuras de propaganda súper potentes. O sea, busca... el bueno, y, y creo que dentro del movimiento LGBT siempre se ha reivindicado la denuncia del pinkwashing, porque es, además algo que dentro del estado okay. de israel ha estado súper presente no o sea considerar que ese estado puede ser pues eso lgbt friendly eh, un espacio seguro para el colectivo queer pues pues no es verdad porque bueno la, el colectivo queer de, del pueblo de palestino y palestina eh, no no, es, no, es, no está a salvo en, en el estado sionista de israel no entonces dentro de esas de esa lógica de de que es un país que busca de alguna manera blanquear sus prácticas de colonización y, y de aparger, utiliza mucho la propaganda cultural y se quiere ubicar en el mundo como un país progresista, de valores modernos, eh, pues eso solidario con la comunidad LGBT y eso es buscar la normalización del Estado de Israel en, en las prácticas culturales a nivel eh, bueno, de Occidente, sobre todo. ¿no? Entonces, todos aquellos artistas, aquellas artistas que de alguna manera sirva de altavoz para el proyecto sionista, pues lo siento mucho, pero estáis canceladísimos claro. y canceladísimas sí, y sí. boicotes sin nambajes, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha hecho boicota a Mayumaná, bueno boicot se ha llamado el boicot a Mayumaná, se ha llamado el boicot a Noa, porque están patrocinados por por el, por el gobierno eh, por el Estado sionista de Israel. Recientemente si quieres se quería estrenar la película esta de Golda en los cines Golem es y verdad. se ha conseguido sí, frenar verdad, y, sí, sí la y desde la dirección de Go de Golem se ha dicho que, que no se va a estrenar ni en ni en Bilbao, ni en Bilbao ni en Iruña. Bueno, Golem Mirrena era la prota. Y Es que yo tampoco lo sabía, claro, yeah. es que esto es ir tachando. <risa> claro, es que esa es la eso es yeah. lo que tiene la normalización, que se considera, bueno, pues Ojo, yo esto lo debato mucho sí. en, en mi red y seguro que vosotras también, ¿no? Que, pero bueno, una persona que ha nacido en Israel, ya lo que pasa es que hay una tendencia a normalización y la ocupación del genocidio se está haciendo propaganda cultural con, con eso, ¿no? Se ha considerado un, al Estado sionista un, un interlocutor más de la mesa política internacional, pues está legitimando la ocupación y, y el apartheid. Entonces, pues dentro de estas prácticas, el boicot cultural es una muy importante. Ahora, por sí. ejemplo, en Inglaterra han sacado una... Bueno, ya se ha acabado hace mucho tiempo, pero ahora se ha vuelto a, a republicar una lista con mil artistas, eh, creadores y creadoras de, de contenido cultural eh, que hacen un llamamiento al boicot al estado sionista de, de Israel. Y de hecho, hace poco en Bristol, bueno en un centro cultural, habían prohibido una exposición... De, de la comunidad palestina y un montón de artistas han salido en denuncia de eso y llamando otra vez al boicot. O sea, ahora es un momento pues desgraciadamente la, la sensibilidad que hay ahora con, con lo que está ocurriendo en Gaza pues la tenemos que aprovechar para poner eh, el BDS en el centro del debate porque es lo que requiere y reclama la, la sociedad civil palestina, lo que nos piden a, a los, a las, a los Bueno, a, a los militantes o a las simpatizantes internacionalistas es llamar al boicot, al boicot, al boicot, boicot a boicotar boicot a los productos culturales, boicotar Nix, eh reivindicar que se, decide, o sea, que no se invierta en CAF, que se denuncie bueno, pues las complicidades del pues bueno, de instituciones vascas con las empresas sí. israelíes. Bueno, pues esa es nuestra misión, ¿no? Como internacionalistas ahora. Sí, invitamos a las oyentes de Mareja sí. Sónica, ¿no? Que que echen un vistazo a la página BDS, que ahí sí que aparece pues claramente no todas estas, todos estos boicots que estamos nombrando, pero también como explicando desde ese primer foco, no de, desde lo más directo a lo... Porque, como dices tú, pues nos perdemos, ¿no? Ahora hemos dicho un montón de... Sí. Eso, desde el Primavera Santa hasta la Total, última peli, que Dana es como... Internacional, espantosa. Es decir, unos comentarios... Ay, sí, sí. Ayla, ¿la escuchaste? Mm. Es, yeah. Pero bueno... Sí, no, no lo he escuchado En fin en fin, en fin el, en perdón, fin. estoy un poco chascarrillo No sé cómo se llama porque yo no, no veo esa serie Pero el actor, uno de los yo flotas no de Stranger Things. Sí, Stranger Things El de Stranger Things Van a estrenar la última temporada Yo he visto las tres anteriores Me tengo que quedar sin ver Cómo acaba Pero, eh, cómo decirlo con sus colegas graba vídeos en TikTok pues eso, mofándose del genocidio sí. así, no es, es que, ¿cómo decir? es que eso dentro de la, la amalgama de posibilidades no es un silencio no es un argumento no, es una mofa un... Sí, es la deshumanización total del pueblo palestino o sea, es un ejercicio de racismo institucionalizado totalmente Y cualquier complicidad con eso pues tiene que ser denunciada y, y señalada y, por supuesto, cancelada también. Es que no, no hay medias términos medios yeah. en esto. Sí. Su personaje no es tan importante. Yo creo que perfectamente <risa> podrían echarle <risa> y seguir con o la grabación. Lo, otra, ¿no? otra asionista bastante chunga es eh, la de... Jo, no me sé no su nombre eh, real. Es Amy, la de, de Big Bang Theory. Ah, ah, no lo tampoco... he visto. tampoco es en serio, he visto yo mucho. Ya, yeah, no. pues bueno, sí lo siento, feliz. oyentes de Madagasónico, <risa> pero tampoco se puede ver la teoría. Cancelada. <risa> bueno... Y, y como estamos en un programa de música, pues Sheila Sónico A nos ha traído una, una propuesta musical ¿no? dentro de, es. de esta comunidad palestina. Bueno, nos vamos a, a cambiar de, de estilo. Igual no vamos tanto desde el hip hop, nos vamos a meter de lleno al tecno, ¿no? Total, al tecno <risas> y al house. Y a mí esto me hace muchísima ilusión porque... Jo, porque Tengo la sensación, y yo también creo que como vascos y como vascas, eh, y aparte eh, hemos tenido a Fermín Muguruza, que hizo el documental de Checkpoint Rock, que creo que sí. también está guay mencionarlo porque ha hecho una reivindicación de las músicas de resistencia palestinas. Pero jo, tengo la sensación de que a veces cuando pensamos en música palestina la ubicamos mucho... Toda la música palestinas música de resistencia, aunque sí. sea... Vamos, alguien tocando el lauce en su casa. Ser palestino es existir y resistir, como hemos dicho al principio, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho la idea de, de traer no solamente a las míticas voces de la resistencia con un discurso súper explícito, eh, porque bueno, la persona que a la que voy a mencionar también lo tiene, pero es cierto que... que Ah, a ella le gusta bailar y le gusta hacer a la gente bailar, Total. ¿no? Entonces, eh, bueno buscar esas otras formas de, de crear cultura que no nos ubican solo en pensar en los típicas eh, el hip hop como muy posicionado muy de la resistencia muy mm. desde estas lógicas no de pensar la cultura popular desde las posiciones de izquierdas ¿no? no sé si no sé si me entiende pero sí sí sí, sí, sí, sí me gusta mucho reivindicarla la ya por ese motivo Ella se llama abdul hadi que es una DJ de música electrónica y sí. se hizo muy famosa... Pues a partir de una Boiler Room que se hizo en ramala Sí, sí, es el visto? link que nos pasaste y nos dejó, vamos, con el Va, pelo que... para atrás, como diría una amiga mía. A mí también, a mí también, porque además a mí me gusta mucho la música electrónica y ver a una mujer eh, palestina, porque además en el mundo de electrónica hay bastante gente importante, en Ramallah sobre todo, porque hay una, una escena underground muy potente de la música trap, del hip hop… Sí. Eh, de la electrónica, el tecno del house, eh, pero mujeres dentro de ese ámbito. En general, mujeres en la escena electrónica, claro, bueno, pocas. de hecho íbamos a hacer una madeja de electrónica que ahí se quedó ah, en el aire, así vaya. que creo que va a ser el primer temazo. Bueno, no, en Berlín sí que hicimos algún búnker de Berlín, pero sí. esto va a ser un primer tema tecno palestino. Sí. Sí, sí, sí, ella se lo merece. Y, joe, estaba así un poco investigando y es cierto que pues que no hay muchas referentes. Eh, y ella se puede decir que es una de las pioneras mujeres, ¿eh? Obviamente hombres hay un montón, pero mujeres podríamos decir que Sama sí, es, sí, o sea, es una de las pioneras. Sí. Y, joe, me gusta reivindicarla porque, bueno, pues... Eh, Pues os voy a exponer un poco la contradicción un poco pues colonial ¿no? que, que todas tenemos y que a mí sí. me generó. Cuando vi La Boiler Room eh, yo os la recomiendo muchísimo. Bueno, recomiendo que veáis La Boiler Room y también os recomiendo que veáis un documental que se llama Palestine Underground, que está subtitulado en castellano. que está mm -hmm. Es del 2015, ¿eh? se puede ver en YouTube, que habla un poco sobre toda esta escena underground de, de Palestina. Y es lo que mencionar al principio, no mezcla mucho de todo lo que hago una toda resistencia Pero los palestinos y las palestinas en sus canciones también hablan de, de amor, hablan de drogarse, hablan de bailar, hablan de, de sus... Eh, o sea, no podemos ubicar solamente sí. a los palestinos y las palestinas como esa víctima idónea en la que muchas veces ubicamos a pueblos que están en resistencia, ¿no? Porque eso también es un planteamiento muy colonial, o sea, no hay una víctima ideal. Se puede ser víctima bailando y dejándote el cuerpo en una en una rave o sufriendo y desgarrándote por lo que está ocurriendo ocurriendo en Gaza. ¿no? Sí. O sea, buscar evitar esos estereotipos. Y de ahí también surge un poco la contradicción que os decía antes. Estaba viendo la boiler Room y lo primero que pensé es... Bueno, pues esto será Berlín, ¿no? Total. Porque la, la imagen es como muy potente. Es que no solo tenía... hay que verle que escuchar. Sí, eh, sí. Perdón, revés, no solo que escuchar, hay que ver la sí, boiler sí. room. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Eh, a mí también me... Yo, yo buscaba en los comentarios y decía, pero esto es Palestina, pero esto es Palestina. Sí, pero... encima empieza como de día, ¿no? Que sí. te imaginas como, yo qué sé, pues en un parque de Berlín, en una... Sí, sí, sí, sí, total. Ca total caímos en es. el mismo prejuicio todas, muy mm. bien. Sí, tal cual. Y, y pues hay que reconocerlo. ¿no? Sí. Eh, y a mí eso sí, me ha recordado mucho al poema de Galeano de los Nadie, cuando atribuimos que los Nadie o, los, o la otredad o los otros no eh, no hacen arte, hacen artesanía, y no hacen cultura, hacen folclore. ¿no? Cuando pensamos eso, que las personas palestinas en esa lógica de resistencia solo hacen folclore, artesanía, y no, están haciendo cultura, y están haciendo cultura que se que se está mereciendo estar dentro del, del propio mainstream porque okay. Sama dentro de la electrónica es una referente ya a nivel mundial, la llaman de un montón de sitios sí. eh, y bueno, la acaban de publicar, ahora ha salido en noviembre en una lo de Fabric, ¿no? Sí. De Fabric London, sí. Sí, eso le... hemos indagado ahí un poquito. Sí, la acaba se la acaban bueno, poner unos remixes ahí con temas de de otros y otras DJs. Y toda la pasta que saquen la van a mandar a, a Gaza, ¿no? Sí. Y además ella tiene un proyecto que se llama eh, Mundo Resiliente, eh, que es una plataforma para creadores y creadoras de contenido cultural eh, palestina ah, ¿vale? y don, que también hace un poco de altavoz cultural y político de la resistencia palestina. Sí. ¿Qué más le podemos pedir a Sama? ¿No le podemos pedir más? Es que y otra cosa más, que además cumple. <risa> Relación con nuestra artista está, hambre ¡Ay, que hemos bueno. hecho hiladasónico aquí! Sí. A ver, esto ha sido un poco... <risa> bueno, hacemos de estas hiladas notas también, sí. vamos. Vale, vale, sí. Yo he hecho mis deberes, como os ha hilasónico por un día, y yo quería vincular a, a, a, Sa a, a Sama con cosadia Mansur. Y bueno, hay una banda que se llama 47 Soul, que hace bueno que también hace música electrónica, pero lo mezcla con, con sonidos de música tradicional de Palestina bueno como un ahora no perdón porque no me acuerdo el nombre de la danza pero es una danza árabe eh, y ellos han creado un, son un grupo de de cuatro miembros y, y han creado como un sonido propio ¿no? que vincula esta danza tradicional palestina eh, con con la música electrónica entonces Sadia Mansur hace una colaboración con esta banda que se llama 47 Soul y nuestra amiga Sama también hace una colaboración con 47 Soul así que ahí, te, ahí las tenemos unidas por igual el... si escuchan este programa les jo. invitamos a hacer una colaboración entre ellas entre Sama y Sadia, sería maravilloso que seguro wow. que algo, algo tendrán Hombre, seguro. Seguro. o un, cuatro cafés juntas habrán tomado sí. <risa> pues ahí Mira, mira, oh, es que amigos, Joder, que... a vosotras, me ha encantado estar aquí y, y ser Seisla Sónico por un día, que me hecho mucha ilusión y... y eso, yo quería irme con la frase esta, con la canción esta de, de Basar Murat, de... Eh, intifada in the dance floor, ¿no? Hay que hacer la revolución en la pista total, de baile. Total, bailemos y movamos nuestras caderas. Luego es viene Luis Sónico y <ríe> nos va a hablar de esa intifada de la pista de baile bastante... <ríe> Obamilla bueno, esker. a vosotros, gracias, qué ricasco <risa> Bueno, ¿qué vamos a poner en el Sónico ah, vale, vale, es verdad Bueno, hemos decidido poner Reverie Vale, sí, sí, es sí Igual como la más escuchada Sí y, y bueno, pues avisamos a las oyentes que es el primer temazo tecno De pelo para atrás De pelo para atrás Así que nada, pues a empezar a bailar Eso <risa> es sí. En el underground Bueno <risa> ba la ba ba tur ba bla ba bam Gabon duti frui maitiak Gabonlu izonikoa Gabon pepezonikoa! ¿Tus comentarios acerca del trabajo que hemos hecho en la madeja? Pues necesario, en este no dejéis de hablar de Palestina, aunque ya no sea la noticia que abre los telediarios o los periódicos o las que leemos en general... Eh, y una maravilla, pues esta propuesta que pensamos hace un mes de, de acercarnos a Palestina, no como usualmente hacemos, ¿no? es Desde lo político, desde la reivindicación, pues eso que atraviesa todo, ¿no? Pero, pero de esta parte artística, ¿no? Conocer a personas con nombre propio, con un recorrido, con una propuesta musical que nos ha movido... Pues una chulada y es que ricasco. Y mí es me estas un... madejas que vemos como las artistas que salen son también familia. Porque unas y otras se van vinculando y apoyando entre ellas. Así que, bueno, como que también ese concepto madeja de, de comunidad en el sí, arte sí. también es bonito. No ha habido que hilar nada. Era solo dejarse llevar. Ya están. Ya, ya <ríe> se van diciendo una <ríe> En la montaña rusa de la madeja. <ríe> y no sé si Tutti Frutti que esto también es necesario y potente, sección LGTB hablando de Palestina. Oh yes. ¿Qué tal ha ido? Pues ha ido, ha ido y bueno, vamos a a decir un nombre propio, ¿lo decimos ya? Venga. Está en el cartel, así que no es ninguna sorpresa. <risa> vamos a ir con Basar Muraz a Nesónicoa. Pínchanos algo de Basar. Estamos escuchando a Basar Muraz, nacido en 1993, 30 años, en Jerusalén, este donde sigue residiendo hoy en día, Pepe sónico Pues vamos a conocer un poco más a este artista, abiertamente queer, y con letras que nos acercan temas como la normatividad social, la ocupación israelí, y bueno, la temas vinculados con la igualdad de género en el Medio Oriente pero antes de hablar concretamente sobre Basar Murad vamos a poner en el frutero de Tutti Frutti uno de los argumentos que sobrevuelan esta justificación de la existencia del estado israelí sionista que es el pink washing creo que nuestras oyentes ya sabrán de qué estamos hablando pero por si alguien no sabe qué es esto del pink washing traemos la siguiente definición pepe sónica ¿eh? se considera el pink washing desde nuestra comunidad LGTB el uso de nuestra lucha nuestra dignidad y nuestra historia para maquillar una aniquilación étnica que lleva años cometiéndose. Esto tiene un nombre, se llama pinkwashing y es violencia colonial. Esta frase la hemos extraído de un comunicado que firmaron 100 personas trans vivo yo marica eh, de Euskal Herria a principios de noviembre. Y eh, en este comunicado, entre otras cosas, se decía también mmm, lo siguiente. Israel se ha construido a sí mismo a través de una ficción en la que se define como un país civilizado abierto y donde las personas LGTBI podemos pasear agarradas de la mano haciendo turismo por Tel Aviv. Por contra, al pueblo palestino lo ha caracterizado como bárbaro, anti-gay y merecedor por todo ello, de todo tipo de castigo. Es una ficción. El comunicado también dice que nuestras compañeras LGTBI en Palestina se sumaron al Movimiento BDS, ni consumo de productos genocidas ni turismo en tierras colonas. Bien, pues este... esta necesaria de construcción de las ficciones, que bueno, pues de tanto repetirlas al final pues nos acaban calando incluso de forma inconsciente, podemos sí, llegar sí. a tenerlas interiorizadas, sí, sí. desde Madeja Sónico A ¿eh? damos un paso para entre todas y dentro de esta comunidad conocer a un artista que merece la pena ser escuchado si os invitamos a tener esto del pinkwashing presente mientras hablamos de Bazar Murad porque seguro que la realidad no es tan fácil de resumir como que en Palestina hay o no hay LGTB-fobia seguro que la habrá como en prácticamente todos los rincones de, de este planeta, desgraciadamente pero eh, si queremos tener esta idea presente eh, porque vamos a hablar de un artista abiertamente queer, visible que combina la crítica, la ocupación israelí muy potente con, con su identidad y sus deseos. Y ahora nos centramos en Basar, ¿verdad? Vamos con Basar. Venga, cuéntanos un poquito sobre su recorrido musical. Bueno, para hablar de Saif, eh, para perdón, para hablar de Basar Murad, hay que hablar de Saif Murad, mismo su, apellido, su padre, ¿no? Ahí está. ¿Por qué te pezónico? Pues bueno, resulta que eh, creó un grupo, eh impulsó un grupo, Sabrin que bueno, se han, nos han ayudado a traducirlo como paciencia o las personas que tienen paciencia y en este grupo se combinaban músicas eh, tanto de influencia oriental como de influencia occidental estuvo activo desde 1980 hasta el 2002 Y en este grupo Aintzane Sonikoa ¿eh? nos ha dejado un mensaje en el contestador hablando de una artista que se llama Camila Jubran, que no hemos podido meter como artista, pero aquí y la da Sonikoa, eh, eh Camila era la vocalista de Sabrina, el grupo del Aita de Basar Murad, nuestro artista Tutti Frutti Esto sí que es una hilada sonico Oh mamá <risa> Vamos, con más profesionalidad Incluso que Shaila Sonico <risa> Eso difícil de superar Bueno Este grupo se disolvió Pero a día de hoy ha dado lugar a una organización Que queremos nombrar, una organización sin ánimo de lucro Que sirve como plataforma Para impulsar la música palestina organizar encuentros en verano, festivales Ofrecen plataformas y formación A artistas palestinas que están pues empezando en el mundillo Esto no nos vamos a detener mucho en este tema pero es algo que también junto con los lugares de encuentro y de ocio es algo que también hemos visto varias veces sí. Las plataformas musicales que sirven para impulsar proyectos que de otra manera no tendrían cabida en cauces más convencionales, ¿no? Esos primeros empujones, esa colchoneta Bueno, desde esta plataforma es de donde precisamente Bazar, Murat que pues, caray, tenía un poquito de chufe, eh, tú hay que decirlo, estaba su ahí, ha lanzado muchas de sus canciones. Por ejemplo, eh, Shileth Hamal, donde nos habla de la gente que no tiene prioridades y no elige caminos propios. O el single que nombraba Shaila Sonikoa, eh, Intifada, On the Dance Floor, que, bueno, pues poca explicación merece, pero que tiene grandes frases mientras estás poniendo un tema hacker para bailártelo, como disparo las flores que adornan tu ciudad y quien te invita a esta fiesta, es una burla que vengas a nuestra fiesta. Es que, de hecho, Anesónico no lo está pinchando. wow gua dios qué, qué, qué capacidad de, de, ni edición necesita este programa dios mío bueno ya en el 2021 saca su primer ep máscara y bueno son cinco canciones en su componente más bailable y luego escucharemos un ejemplo Vamos con dos aspectos que nos van a servir para explicar la figura de Basar Mourad y su imagen pública. Bueno, la primera de ellas nos traslada, viajamos en el, el espacio-tiempo de este multiverso, al año 2019, viajamos a Tel Aviv, donde se celebra el certamen de Eurovisión, después de que Neta, con su... La canción está... Ganar el año anterior el festival en Lisboa. Sobra... En Lisboa fue donde estuvo Amaya, ¿verdad? Ya no me acuerdo, Pepe Sónico. Yo creo que sí, bueno, continúa. Yo hago bicota Eurovisión. A partir de ahora, perdón. No sé bueno, sobra decir que la inclusión de Israel en Eurovisión es otra ficción hecha realidad. Un lago de imagen y una inclusión dentro de... Vosotros sois de los nuestros, vosotros, Australia, que también trae canciones, sois Occidente Visión, ¿no? Y bueno, Israel trató de vender este evento como algo a político puramente cultural y bueno, muchas voces, entre ellas la de nuestro artista Tutti Frutti de hoy, Basar, pues decía que, bueno, que, como que, que, que, que como que no era político, que era un poco político sí que parecía. Así que ni corto ni perezoso Basar organizó y participó junto a otras artistas en la contrapropuesta Global Vision, un festival alternativo que se televisó al mismo tiempo que Eurovisión y pretendía denunciar el lavado de imagen que suponía este festival. Este festival alternativo estaba bueno pues fue silenciado por los medios convencionales pero rompió las grietas de los muros de los más media gracias a... Atari, con H, Hatari, el grupo que representaba a Islandia en Eurovisión y que, en su actuación, mostró una bandera palestina en aquel certamen que aquello fue el bombazo. Aunque no ganaron, pues se llevaron la, las portadas. Se quedaron a gusto y nos quedamos a gusto viéndolo. Bueno, ¿cómo se gestó este acto? Esto, gracias Luis Sónico por darnos la referencia. Me apetece un montón verlo. En Filmin hay un documental que cuenta todo este proceso de creación del festival alternativo. Se llama A Song Called Hate. Y en él, pues vais a ver a nuestro Basar Murad, pues contando de dónde surge esta iniciativa. Y a raíz de todo esto, pues bueno, claro, Atari, que estaban dentro del festival sacando banderas palestinas y Basar, que estaba afuera creando su espacio alternativo, pues claro, tenían que profundizar su relación y llegaron a grabar canciones juntas. Os recomendamos mucho ese videoclip por el desierto. Ondeando la bandera palestina y los otros haciendo de cyborgs es una cosa locosola una mezcla sí, que el mundo no se esperaba que, que sucediera Islandia y Palestina Unidas y bueno Hatari pues hemos visto un poquito pero había una frase que nos ha mmm, conmocionado porque es como una distopía de esas que se está ya haciendo realidad y la queríamos leer, la frase dice el odio prevalecerá Europa se derrumbará una red de mentiras se alzará de las cenizas como una sola entidad ¡Pum! Pues vamos a escuchar la primera canción de basar Murat. ¿Cuál eh, de las versiones de basar vamos a poner ahora? Pues cuando hemos empezado, no sé si escuchabais de fondo la de Alei, Alei, Alei, que es como de la noche, ¿no? Eh, vamos a poner una versión que es Mautini. Mautini probablemente la habréis escuchado en alguna concentración de estos últimos dos meses. Mautini significa mi casa, mi tierra, mi patria, mi, mis raíces. Y tiene una versión de ella, de esta canción, que nos ha gustado mucho. Y que vamos a poner ahora enseguida. Vamos a hacer un poco de virtualismo. Unos versitos de Mautini. Mi casa, mi casa. Gloria, belleza, esplendor y esplendor. En tu señor, en tu señor. Vida, salvación, contentamiento y esperanza. La juventud no se cansará de ser independiente ni de ser exterminada. Nos alimentamos de la destrucción y no seremos objeto de, de agresión. Como esclavos, como esclavos, no queremos, no queremos. Mi, mi, casa, mi casa, mi casa. Mautini, Basar Muraz. Mautini, Mautini, Mautini. El jalal, el jamal, el sanal, el bahao en el bar. والحياة es nuestro grotesito, ¿dónde está el tuyo? Habrá que decir. No sé si recordáis que antes de poner la primera canción decíamos que había dos cosas que os queríamos compartir de la figura de Bazar. Ya os hemos comentado la primera, todo este tema del Festival de Eurovisión, y la segunda, que de las cosas que queremos destacar de la vida de Basar, pues lo ponemos en sus palabras, Luisónica. Pa frase literal de Basar dice: "Mis letras suelen entender a enfadar a las personas que no creen en los derechos plenos de las personas palestinas, pero también a aquellas personas de mi sociedad que están contentas con el status quo". Saliéndonos de cualquier tipo de construcción de ficción. Como hacen por otros lados Vamos a poner dos ejemplos de este cuestionamiento al status quo En cuanto a los roles de género y la cis La primera tomando como ejemplo una de sus canciones Que se llama Every, Everyone is getting married Bueno, está en Arabic pero está la traducción en inglés <risa> eh, bueno, pues como decían un poco Dumb en la canción que nos habéis propuesto En la segunda parada eh, Basar cuestiona esta cosa de que Si a los 30 no te has casado Algo raro hay en ti Empiezan a proponerte parejas por todos sitios Parejas probablemente ciseteros Eh, nada, pues eh, eso, tiene un vídeo en Youtube, que os recomendamos que lo veáis es por esta cosa también que decíamos antes, de no solo escuchar, también ver eh, primero, porque está subtitulada en inglés y se entienden en las letras, salvo que habéis, habléis arabic, y eh, también porque podéis ver a Bazar, pues vestido de cura vestido de novia, haciendo pues como todos los personajes, ¿no? y esta estética queer, ¿no? Pues que se atreve a salir en varios no solo en este, en varios de sus eh, videoclips, con trajes, con faldas y demás, y de hecho, este traje novia le debió encantar porque hemos leído varios comentarios de que luego en varios conciertos se lo ponía para dar el concierto indirecto pues bueno pues esto es es basar no cuestionando roles expresiones de género y, Opa, y... eso es el tema del, del matrimonio ¿Y la segunda cosa, Pepe sónico La cancelación de un concierto que sufrió en 2019, en territorio palestino, cuando una serie de jóvenes cristianos y musulmanes se acercaron y boicotearon uno de sus conciertos bajo consignas claramente LGTBI-fóbicas. O sea que también hay cancelación a la comunidad LGTBI. Como la hay en Rumanía, como la hay en el Estado Español, como la hay en Polonia... Pues bueno, esto nos hermana en nuestra lucha. ¿Dónde fue la cancelación de la película? Es, fue en Cantabria, en un ayuntamiento. que Iban a grabar una película, ¿no? No, era que iban a poner una peli de Disney en la que se besan dos mujeres en un beso, eh, digo, que, que, que no comparten, ya no digo ni fluidos, no vamos, el roce de la piel, y dijeron que esa película no se podía poner. ¡Qué inapropiada! Hm. ¡Qué barbaridad! ¡Qué aleccionamiento! Ay, Dios mío. Bueno, eh, terminamos eh, con una frase de Bazar Murad que volvemos un poquito hasta la cosa del pink washing y lo queremos poner en su frase pues os pedíamos, os proponíamos no como que lo tuviésemos presente cerramos con una frase suya que nos va a leer Pepesónico que pronuncia mucho mejor en inglés que yo Esto muy largo, Luisónico Venga, nos lo Vamos. repartimos The fight for the freedom of Palestine is intersectional It is a feminist issue a queer issue a racial justice issue Soldiers don't stop to ask Palestinians if they are queer before attacking them. They attack indiscriminately and we are all receiving collective punishment. It does not stop to check whether there are kids or women or gay people before bombing Gaza. In fact, they In fact, there have been many videos of soldiers attacking my friends, dragging women by their hijabs, stepping on their necks and pinning them to the ground oppression does not discriminate te la has leído entera es que me, me he visto que pronunciaba bien de verdad sí sí <risa> bueno pues esto es en palabras de basar por lo que él vive y por lo que se siente utilizado no eh, pues eso de lo que él concibe como el pin washing y bueno pues en esta doble visión no de, de la ocupación israelí su vivencia no Eh, hemos elegido la canción que os vamos a poner a continuación, que se llama Máscara, de ese EP del 2021. Os leemos unos versos, como ya es tradición, y os dejamos con la canción. Los soldados se acercan, qué horrible visión. ¿A dónde irán? Dicen, da un paso atrás. Mi destino está fuera de mis manos. Nadie entiende mi estilo de vida, pero en mis manos hay un vaso de whisky. Basar Murat en estilo puro. Máscara. Gue t referredi Leonderi thumbnails 자iek mutwie ¿Están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos con todas ustedes. Novedades artistas zónicas. ¡Y tú te frute! <risa> efectivamente escuchamos del fondo manu chao manu chao que forma parte de nuestra red de artistas sónico as refrescanos pepezónico a hombre aquella madeja de nuestra primera temporada dedicada a la cleopatra de la fusión la <risa> Amparo, por favor Amparo pues Sánchez, Perdónanos Perdónanos por estar, nombrarte así Por cierto que Ampar, no Amparo, bueno, Amparo Sánchez En su versión amparanoia La vimos hace poco en Severio Y que ahí... Estáis nombrando mucho este concierto, ¿eh? Ya lo habéis nombrado uno de y yo no fui, que lo sepáis. <risa> es que fue brutal, brutal, brutal, brutal. Una pasada y ahí, que bueno, que no viene por ahí, pero bueno, Amparo Sánchez tuvo su momento en el que dijo para el pueblo palestino, por un futuro diferente y con esa bandota que nos llevó, pues bueno, eh, el concierto fue un conciertado. Y ahí, pues tuvo, lo aislamos, lógicamente, con su colega, Manu Chao, Que ha sacado nuevo disco y por eso estamos en la sección de novedades con Manu Chao ¿Qué pasó? Inarvaga Style Se trata de un disco que recopila todas las canciones compuestas Con eh, Chalar 58, productor de reggae Con el que fue haciendo varios temazos, temorrios desde el 2017 Y que ahora aglutinan en una compilación, en un álbum En su momento ya hablamos del compromiso de Manu Chau con la causa zapatista. Y sí, por supuesto que también ha estado al lado del pueblo palestino. De fondo estamos escuchando su canción, Raining in Paradise, en las que dice In Palestina o In Ramala ¿no? Bueno. Sí. <risa> y Monrovia <risa> va, va nombrando como lugares y nombra a Palestina también. Bueno, pues tras 90 días y 75 años de exterminio programado queremos traeros un poco pues de esa esperanza bonita que sabe crear Manu Chao, esas nanas para adultos cansados que siguen creyendo que todavía hay esperanza. Vamos con una canción de su último disco, vamos con Manu Chao. ¿Algún día va a caer? Palestina resiste. Palestina, ascatu. Programa Au, Anesonikoak, Pepe Sonikoak eta Luis Sonikoak, imaginatu, sentipentsatu, grabatu eta editatu egin dugu 97 irrati estudioan, desde el escalón 4327 de las escaleras de Mayona. Pero gitamayaspi irratia, bilboko irrati librea da. El proyecto se mantiene vivo gracias a las oyentes y las socias. Programa gustoko izan baduzu, animatu baskidea izaten. I no queremos acabar Sin agradecer a todas las personas y medios que siguen haciendo y creyendo en el periodismo musical. Sin vosotras no seríamos capaces de hacer este sueño llamado Madeja Sónico.